Son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias. El presidente Pedro Sánchez lo anunciaba así en la víspera. España afrontaba semanas de confinamiento, semanas que vaciaron las calles de las ciudades y los estantes de algunas tiendas. Era, era terrible, porque los escaparates estaban apagados. O sea, era una sensación de soledad, de, de decir, ¿qué pasa? O sea, parecía realmente una guerra esto. Un año después, la pandemia sigue entre nosotros, aunque ya contamos con la vacuna que nos permite soñar con volver más pronto que tarde a la normalidad. Bueno, yo confío en que con la, las vacunas pues, las cosas vayan mejor, pero no creo. d e momento no creo que vayamos a hacer vida medianamente normal. Bueno, pues todavía falta, no se puede decir que esto se acabe ya, pero estamos mucho mejor que hace un año, mucho mejor que hace seis meses y muchísimo peor que dentro de seis meses, espero. Hoy en Radio Nacional miramos atrás a este año del coronavirus con un programa especial que podrán seguir en directo en Radio 5 a partir de las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Más allá de la pandemia, la actualidad nos sitúa en Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad decidirá hoy sobre la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo. La decisión llegará a lo largo de esta mañana, pero los partidos políticos madrileños ya se preparan de cara a esa posible cita electoral. Ángel Gabilondo, candidato socialista, y Teodoro García e g e a secretario general del PP. No nos basta con un cambio de la presidencia. Queremos un cambio de la realidad de una comunidad. Huid.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 Lo mismo que tiene Sánchez en el gobierno de Moncloa, no lo quieren en ninguna comunidad autónoma. Y en Murcia, los socialistas quieren seguir adelante con la moción de censura contra el presidente López Miras, a pesar del fichaje de tres diputados de Ciudadanos por el Ejecutivo Autonómico, que en principio tumbarían esa moción. Son algunos de los asuntos que nos trae este domingo, 14 de marzo, pero hoy más Yolanda Iñesta. Buenos días. Buenos días. En Alemania se celebran este domingo elecciones regionales en los estados federados de Renania Palatinado y Baden-Württemberg. Unos comicios que servirán para tomar el pulso a la política alemana en un momento de incertidumbre para la alianza conservadora que forma la Unión Demócrata Cristiana de Merkel con su partido hermano, la Unión Cristiano Social de Baviera. Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, asegura que no dimitirá tras ser acusado de nuevo de acoso sexual. Cuomo hacía estas declaraciones después de que representantes demócratas pidieran su dimisión ante las acusaciones de siete. De mujeres de mantener una conducta sexual inapropiada. En Brasil, nuevo paso adelante en los derechos de la mujer. El Tribunal Supremo de este país ha decidido por unanimidad eliminar un argumento jurídico que permitía a los feminicidas salir impunes si alegaban legítima defensa de su honor. Los Grammy, y los premios más importantes de la industria discográfica estadounidense, llegan esta noche a su 63 edición. Entre los favoritos, tres mujeres Dual Ipa, Taylor Swift y Billie e i l i s h En los deportes, empate a cero del Atlético de Madrid ante el g e t a f e Y el Real Madrid se impone por 2 a 1 al Elche para este domingo. Destaca el Derby Sevilla Betis. Además, en tenis, g a r b i ñ e Muguruza se ha proclamado campeona en el torneo de Dubái. Y miramos ya al cielo. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López, buenos días. Buenos días. Este domingo el viento ha ido ya aflojando en el litoral cantábrico y el norte de Galicia, pero en cambio a lo largo del día irá reciando y soplará con intensidad en el valle del Ebro, Lampurdá y los Pirineos. r a c h a s que en algunos puntos podrían superar los 70 o los 80 kilómetros hora. Un viento que s e g u i r f a v o r e c i e n d o hoy las precipitaciones en Galicia, la cornisa cantábrica y el área del Pirineo. Durante esta tarde, las lluvias cesarán en Galicia y Asturias, pero llegarán a Girona y Barcelona. La cota de nieve está por encima de los 1.100 0 0 0 1, 1 metros en el norte peninsular, aunque durante la tarde podrá bajar hasta los 900 metros en la zona de los Pirineos. De hecho, en la Valdarán, por encima de los 1.400 metros, se podrán acumular más de 5 centímetros de nieve. En el resto del país, tiempo más estable con sol. Las temperaturas máximas de cara al mediodía bajarán en zonas del norte. Y noreste, pero de momento a estas horas, por ejemplo, se registran 6 grados en Valladolid y Guadalajara, 9 en Oviedo, 11 en Tarragona o los 13 en San Sebastián. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Comenzamos. España a las 8. Este domingo se cumple un año de la entrada en vigor en España del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Un día antes llegaba el anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez.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 El país se dirigía a meses de confinamientos, de miedos, incertidumbres, de los aplausos en los balcones a la impotencia y la rabia de quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos. Hoy, a partir de las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias Radio 5 les ofrece un programa especial de este año de pandemia, un año que recordamos con este trabajo de nuestros compañeros Julio Leite y Javier Monterde. Yo empecé una guardia el 15 de marzo, que fue cuando empezó todo, pero sobre todo, yo diría que el martes 17, miércoles 18. Yo creo que fue el peor momento para nosotros, para los que estábamos aquí. Se multiplicó la carga de trabajo y se disminuyó como a la mitad el personal. Nos pilló con el pie totalmente cambiado porque nadie sabía nada. Teníamos que cuidar mucho el material.、Hay、gente que se ha hecho batas con bolsas de v a j a Yo estaba convencida que lo iba a coger. Sobre todo era la sensación de impotencia de ver cómo nuestros pacientes fallecían. Yo recuerdo perfectamente cómo se me murieron siete en una sola tarde. Tuvo que venir la UME a sacar cadáveres porque no nos cabían y que no podíamos continuar. e s t u v o cuatro días muriéndose y yo hablé con el médico desesperada. d e c í a Lo siento, Elena, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias. En las calles, los recuerdos de esos días pintan ciudades desiertas, negocios cerrados y tiendas donde algunos productos llegaban a escasear. Como que venía una guerra, como que, como que no íbamos te, a tener para comer. Impresionante. Aún, aún, yo sigo, por ejemplo, con el frigorífico y con el congelador lleno. Cuando la gente se aglomeraba en los supermercados, por querer desabastecer todo, por acumular alimentos, sobre todo con el tema del papel higiénico. La gente que no tiene mucha conciencia de lo que es sobrevivir no es con papel higiénico. Un año después, el optimismo se abre paso gracias a la llegada de las vacunas, aunque muchos son conscientes de que todavía habrá que esperar para volver a la normalidad. Necesito pensar que sí, que va a ser así, que esto se va a terminar con la vacuna, porque si no, madre mía. Ay, no sé, a este paso, si cambiamos hoy una cosa, mañana otra, ya no sé. Yo espero que sí, pero claro, va a durar mucho tiempo, yo creo, porque entre que vacunen a todos y así, pues yo creo que va largo.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 Las vacunas ya han llegado a más de 5 millones de personas en España que ya han recibido al menos una dosis. Este sábado, el Ministerio de Sanidad registraba casi 5.400 nuevos casos y 173 fallecidos por COVID-19. La incidencia sigue bajando, ya se encuentra en los 130 casos por cada 100.000 habitantes. Las comunidades siguen actualizando datos mientras que se registran repuntes en varias regiones. Carlos Toral. Aumenta el número de contagios en Madrid. La comunidad ha notificado 1.500 nuevos casos, 200 más respecto al día anterior. También lo han hecho los fallecidos con 27 frente a los 16 del viernes. Siguen e esta tendencia al alza en número de contagios. Cantabria con 45 y ningún fallecido. Asturias suma dos fallecidos y 151 contagios. Castilla y León supera los 200 contagios con 218. Y en Galicia aumenta el número de personas ingresadas en terapia intensiva. En el resto de comunidades, la tendencia es a la baja. En Cataluña sigue descendiendo el número de contagios con 1.351, al igual que la carga hospitalaria. Lo mismo en la comunidad valenciana, donde se han registrado cuatro fallecidos, 11 menos que el viernes. Y 245 nuevos casos, 65 menos que la jornada anterior. Otras comunidades en las que cada vez es menor el número de contagios son Murcia, Navarra, Baleares y Andalucía. Esta última baja del millar de contagios por primera vez desde hace tres días. En cuanto al proceso de vacunación, en nuestro país, cerca de 1.600.000 personas. Ya se encuentran vacunadas con ambas dosis y más de 5.300.000 cuentan con al menos un pinchazo. Y es que ya se han administrado un poco más del 80% de las más de 6 medio de vacunas que están distribuidas en España. España a las 8. Radio Nacional. Alejandro Burón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciará este domingo sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad para el 4 de mayo. Los jueces deberán decidir sobre el recurso presentado por la Mesa de la Asamblea Madrileña, que argumenta que no puede ser disuelta mientras esté tramitando mociones de censura, en concreto las presentadas por Más Madrid y PSOE. El fallo llegará a lo largo de esta mañana, aunque los partidos madrileños ya se preparan ante la posibilidad de acudir a las urnas. Félix Torcal. Si hay elecciones, Ángel Gabilondo, su actual portavoz en la Asamblea, será el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y el PSOE debiera afrontarlas, ha dicho, moviendo, movilizando y emocionando a la ciudadanía. El PSOE, según Gabilondo, no debe buscar solo un cambio en la presidencia de la Comunidad, sino una nueva forma de gobernar. No nos basta con un cambio de la presidencia. Queremos un cambio de la realidad de una comunidad. Huir de populismo que quiere gobernar vinculado a la extrema derecha. Más Madrid, promete hacer todo lo posible para eso, para que Díaz Ayuso no gobierne con vos. Ese sería el reto posiblemente para Mónica García, su portavoz adjunta en la Asamblea Madrileña. Lo que nos jugamos ahora no es solamente que entre la ultraderecha en el gobierno, lo que nos jugamos es una forma de hacer política. Y creo que esta forma de hacer política la debemos enterrar ya para siempre. Mónica García se ha postulado como candidata, no está proclamada, pero cuenta con respaldos importantes en la formación como el de Rita Maestre. Unidas Podemos tiene un problema. El riesgo de una posible inhabilitación de Isa Serra podría impedirle repetir como candidata a presidir e e n t Madrid si hay elecciones. Está pendiente de que el Supremo ratifique o no la condena que le impuso el Superior de Justicia por participar en los altercados durante un desahucio en Lavapiés hace ya seis años. Incluso la propia Serra ha pedido a la dirección de Podemos que active un plan B. Si hay elecciones,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 Convencidos en el Partido Popular, que si hay elecciones, la presidenta en funciones, Díaz Ayuso, podrá desarrollar su programa de gobierno, esta vez sin compañeros de viaje. A la espera de que el tribunal se pronuncie sobre esta convocatoria electoral, las encuestas ya esbozan qué podría suceder si finalmente los madrileños acuden a las urnas. Se espera una alta participación y un importante crecimiento del PP a costa de Ciudadanos, que podría quedarse fuera de la Asamblea, Luis de Benito. A la espera de ver qué estrategias asumen los partidos políticos madrileños y dejando claro que aún falta mucho tiempo para.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 La crónica política pasa también un día más por la región de Murcia. Hoy el PSOE celebra una consulta entre sus militantes para ver si están de acuerdo con la moción de censura. Lo cierto es que, aunque parece que López Miras ha logrado abortar esa moción, los socialistas quieren seguir adelante con ella. Dani Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? De hecho, ayer sábado, miembros de Ciudadanos y PSOE se reunían, como tenían previsto, para avanzar en su nuevo programa de gobierno. ¿Creen que todavía hay alguna posibilidad de que la moción salga adelante? Escuchamos a los diputados Juan José Molina, de Ciudadanos. Y a Francisco Lucas del PSOE, que recuerdan a los 45 diputados que deberán elegir entre regeneración o corrupción. Tendrán que levantarse, tendrán que decir de viva voz si apoyan un gobierno corrupto que compra voluntades o quieren acabar con esto, quieren limpiar las instituciones y quieren hacer una región de Murcia democrática, limpia y nueva, que es lo que quieren todos los murcianos. Que quede claro a los 45 diputados de la región de Murcia que toda la ciudadanía, que todos los hombres y mujeres de esta región nos están observando. Y por tanto, en los próximos días tendrán que votar y elegir entre regeneración o corrupción. Ellos deciden y la historia de la región de Murcia y la región de Murcia nunca lo va a olvidar. Desde el PP muestran tranquilidad, no creen que los diputados expulsados de Vox tumben al gobierno de Fernando López Miras, el presidente del Ejecutivo murciano que ayer mostraba su agradecimiento por el compromiso y generosidad demostrada por su vicepresidenta del gobierno y por los nuevos consejeros de Ciudadanos. Merecen un gobierno fuerte, estable y unido con esa prioridad irrenunciable: luchar contra la pandemia, luchar contra la crisis sanitaria, social, económica y de empleo. Hoy lo tienen y lo tendrán hasta el último segundo de la legislatura en 2023. Pero el espectáculo debe terminar ya. De momento se desconoce cuándo se debatirá la moción de censura. Mañana, lunes, se reunirá la mesa de la Asamblea Regional para tratar el asunto. Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, como todos los domingos, abrimos Foco España. Y es que después de 50 años funcionando, la compañía Endesa echará el cerrojo de forma definitiva a la central térmica de Aspontes. La empresa asegura que la mezcla de biocombustibles y carbón que ha estado probando en su central coruñesa no permite prolongar la vida de la instalación por cuestiones ambientales, técnicas y económicas. El cierre de la térmica, la fábrica de Siemens o la reducción de la carga de trabajo en el sector naval podría estar condenando a Ferrol a la despoblación Yolanda Iñesta. Solo en la comarca de Aspontes, el cierre de la térmica puede afectar. A... A 300.000 habitantes. Manuel Bouza es el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes que desde hace día se movilizan en torno a las instalaciones de la central térmica. Solo el pueblo de a s Pontes son pues 12.000, 11.000 o por ahí. Pero ese es el pueblo de a s Pontes. Pero que hay gente de toda la comarca trabajando. Que no es ninguna broma. Y luego que está cayendo, pues desde aquí, a, a donde está la de aluminio. En la costa lucense tenemos 50 kilómetros y todo ferrol está igual. Aquí no hay en dónde trabajar, no hay en dónde hacer nada. Todos los afectados por el cierre de Aspontes insisten en pedir que las administraciones hagan una transición justa, que trabajen con, bios, combust, con biocombustibles hasta que en toda la zona de Ferrolterra haga ya una red de empresas alternativas que generen empleo. Que empiecen a funcionar. con los llamados lodos, que es biocombustible, que empiecen a funcionar hasta que haya una red de empresas que ellos están prometiendo que aguanten de la estabilidad del pueblo, que eso quiere decir empresas auxiliares, camioneros, comercios y todo esto. No pedimos nada del otro mundo. El cierre y la deslocalización de empresas, si no se revierte, podría conducir a Ferrol a ser miembro de la larga lista de la España vaciada. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que lleva más de dos años y medio en el gobierno tratando de no mirar al pasado para poder hacer reformas. La razón, según sus palabras, es que el mercado laboral español arrastra importantes problemas desde hace décadas, con tasas de paro juvenil y una precariedad superior a los países de nuestro entorno. Por esta razón, la ministra cree que es necesario incorporar reformas que ya se han puesto en marcha o que se irán trabajando con agentes sociales en las próximas semanas y meses. En la sexta, Calviño se refería además a reformas recientes. 17 elementos de reforma, algunos de ellos ya se han puesto en marcha, otros, fíjese el acuerdo de esta semana para eh, eh, dignificar y para evitar los falsos autónomos en el ámbito de los riders, de, la, de los repartos de las plataformas、eh, digitales. La ministra ha señalado también que en un mes se transferirán a las comunidades autónomas los 11.000 millones de euros para pymes y autónomos aprobados por el Ejecutivo. En un plazo más o menos de un mes se firmarán los convenios con las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda transferirá los recursos. En cuanto a la evolución de la economía, Calviño ha dicho que la previsión apunta a un crecimiento muy intenso en la segunda parte del año. España Alejandro las a Radio Nacional.、Alejandro、Burón. Del exterior, en Alemania se celebran este domingo elecciones regionales en los estados federados de Renania-Palatinado y Baden-Württemberg. Unos comicios que servirán de termómetro a nivel nacional para los partidos alemanes, en un momento de cierta incertidumbre para la gran alianza conservadora que forma la CDU de Merkel, con su partido hermano, la Unión Cristiano-Social de Baviera, corresponsal en Berlín, Gabriel Herrero. Buenos días. Buenos días. La verdad es que no pintan bien los sondeos para el partido de Merkel. En Baden pueden cosechar su peor resultado histórico y en cualquier caso, Quedan en segundo lugar. Los verdes les sacan 10 puntos de ventaja y ya ganaron las anteriores elecciones. Más demoledor para los conservadores es que los últimos escándalos de corrupción han pulverizado sus opciones en Palatinado. Hasta hace poco iban en cabeza, ahora están por detrás de los socialdemócratas en las encuestas, que de cumplirse repetirían también en el gobierno. Pero el resultado de esta tarde tiene implicaciones a nivel nacional. Merkel se va y todavía no está claro quién va a ser Su sucesor. Dos derrotas no son precisamente un aval para el nuevo presidente del partido, Armin Lachet, s y dos derrotas confirmarían la tendencia a la baja de los conservadores. En un año han perdido hasta 10 puntos. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insiste en que no va a dimitir a pesar de que sigue aumentando el número de mujeres que le denuncian por acoso sexual, ya son siete, y de las presiones que está recibiendo incluso por parte de compañeros de partido. Corresponsal en Washington, Fran Sevilla. Buenos días. Hola, saludos. La presión se acrecienta sobre el gobernador de Nueva York, que hace unas horas será acusado por una séptima mujer de comportamiento impropio, mientras se elevan las voces pidiendo su dimisión. Entre ellas, las de los dos senadores del Estado, Chuck Summer y Kirsten Gillibrand. Ambos pesos pesados del partido. Summer, líder de la mayoría d e m ó c r a t a en el Senado, y Gillibrand, representante del movimiento Me Too. Pero el gobernador ha reiterado en las últimas horas que no va a d i m i t i r 私は私が尊敬することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖することを恐怖する。No La comunidad internacional exige transparencia y respeto a la ley y a los derechos en el caso golpe de Estado de Bolivia, por el que ayer fueron detenidos la expresidenta interina, Janine Áñez, y varios exministros, Beatriz Cajate. La ONU recuerda en un comunicado la importancia de mantener las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos legales. En la misma línea se ha pronunciado el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Burrell, que ha solicitado resolver las acusaciones de golpe de Estado en el marco de una justicia transparente y sin presión. Políticas. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se insta a que Bolivia defienda los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Estos comunicados han sido emitidos al mismo tiempo que Janine Áñez reclamaba a la OEA y a la Unión Europea el envío de misiones oficiales para verificar la persecución política a la que considera que se le está sometiendo. Áñez y los exministros están acusados de sedición terrorista. Y conspiración en relación a las violentas revueltas que se produjeron tras las elecciones fallidas de 2019, que supusieron la renuncia de Evo Morales y su salida del país. En Brasil, nuevo paso adelante en los derechos de la mujer. El Tribunal Supremo de este país ha decidido de forma unánime eliminar un argumento jurídico que permitía a los feminicidas salir impunes si alegaban legítima defensa de su honor, César Díaz. Saludos, las personas acusadas en Brasil de feminicidio no podrán volver a alegar legítima defensa de su honor. Así lo han decidido por unanimidad los once magistrados del Tribunal Supremo, ratificando una sentencia del pasado febrero. Se elimina de esta manera una brecha jurídica utilizada a menudo desde los años 90. Muchos acusados fueron asueltos al alegar legítima defensa de su honor por haber sido supuestamente traicionados por sus compañeras. Los magistrados consideran ahora que se trata de una tesis contraria a los principios constitucionales que garantizan la dignidad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 En los deportes, hoy todo el protagonismo para el d e r b i sevillano anoche. Pinchazo del Atlético de Madrid. Ducas García, buenos días. Buenos días, y empezamos por ahí con el pinchazo del líder, el Atlético de Madrid, que no pasaba del empate a cero en su visita al Getafe. Un resultado este que aprieta mucho la clasificación, que está así. El Atlético de Madrid, que sigue líder, se queda con 63 puntos. 57 tiene el Madrid y 56 el Barça, que juega el lunes contra el Huesca. Esto decía sobre esta situación, Simeón, entrenador rojiblanco. El Barcelona, ustedes decían que estaba mal. El Madrid siempre logra sacar los partidos adelante. Y nosotros, con nuestro trabajito, despacito, despacito, despacito, intentamos seguir nuestro camino. ¿Cuál es? Partido a partido, estar tranquilos y saber que queda un montón y que tenemos dos monstruos detrás que, obviamente, tienen la ilusión de llegar a donde estamos nosotros. Por cierto, ayer a última hora conocíamos una noticia en el Barça, la renuncia de Jaume Girol, que iba a ser el vicepresidente económico del club. En un comunicado emitido por Joan Laporte al presidente del Barça, apuntaba a motivos laborables que le obligaban a estar en Londres, lo que le impediría la compatibilidad con el cargo en el Barça. Otras informaciones apuntaban a desavenencias en la gestión de las cuentas del equipo. También de ayer, ese sufrido triunfo del Real Madrid frente al Elche en Valdebebas por 2 a 1. Los blancos tuvieron que remontar el gol inicial de Dani Calvo. Lo hicieron con doblete de Benzema, el último de ellos ya en el tiempo de descuento, para aprovechar el pinchazo del Atlético de Madrid. Volvió Ramos y h a z a r d Y ya para hoy, como decimos, el partido que acapara todas las miradas: el d e r b i sevillano, que van a jugar Sevilla y Betis a las 9 de la noche en el Pijuan. Cuarto contra sexto, el Sevilla tiene 48 puntos y suma dos derrotas consecutivas en Liga. 42 tiene el Betis, que ha ganado sus últimos cuatro partidos. Julio Lopetig, el técnico sevillista, hablaba de la importancia del partido. Todos、somos conscientes de lo que supone un partido de, de este tipo en la ciudad, de lo que ilusiona, de lo, de lo bonito, de lo exigente y de, y de lo apasionante de, de estos partidos, sin ninguna duda.、Pero、al final es un partido de fútbol, evidentemente. Y ahí nos centraremos en el fútbol, en el juego y en ser capaces de tener una buena respuesta、eh, futbolística para lo que en un momento dado el partido va a exigir y va a demandar. En una línea parecida se mostraba a Pellegrini, el entrenador del Betis, hablando de la motivación extra que da un derby. u n a máxima ambición para intentar cerrar una, una buena campaña. Después, por supuesto, que está el aditivo adicional para el hinchabético de jugar contra Sevilla en el d e r b i yo creo que para toda la ciudad. Y eso tiene que ser un elemento de satisfacción, un elemento de, de motivación. El primer partido del día a las 2, ese Celta Athletic Club de Bilbao, a las cuatro Granada Real Sociedad y a las seis y media Eibar Villarreal en tenis. Recordamos ayer victoria de Garbini y Muguruza en el torneo de Dubái tras ganar a k r e d i c h o v a por 7-6 y 6-3. Era la tercera final para ella y su primer triunfo. Vamos a escuchar a Muguruza. Estos últimos torneos en los que he perdido una final me han servido mucho para saber que lo que estaba haciendo estaba bien y que tarde o temprano llegará. Tardo temprano, si te, si te pones tú en, en las finales, en esa posición, esa oportunidad, se pueden perder y ganar. Pero yo sabía que en algún momento el trofeo me lo iba a llevar tarde o temprano. Mientras continúa el ciclismo con la p a r i s n i z a y la Tirreno-Adriático, en baloncesto, Liga CB, para hoy domingo el partido más destacado, ese Vasconia, Real Madrid, de las seis y media de la tarde, o lo que es lo mismo, primero contra tercero. Acabamos con motor, Fórmula 1, tercer día de test en Bahrein, con la presencia de Alonso y su Alpine, y el Ferrari de Carlos Sainz. La próxima madrugada está marcada en rojo en los calendarios de aficionados a la música de todo el mundo. Los Grammy, los premios más importantes de la industria discográfica estadounidense, celebran su 63 ceremonia con tres mujeres como principales favoritas. Andrés Simón. En unas horas se reparten los mayores galardones de la música en Estados Unidos, los premios Grammy. Ella, Dua Lipa, es la artista con más nominaciones en esta 63 edición de los Grammy, con 5 en total. La siguen Taylor Swift con 4 y Billie Eilish con 3. Será presencial en el estadio Staples Center en California, como cada año. En la gala actúan los artistas más importantes del momento. En este caso, podremos ver a los coreanos BTS o a Bad Bunny, entre otros. Quería, no. No gustaba,、no. Si quieren seguir los premios, lo pueden hacer a partir de las 2 de la mañana del lunes 15 de marzo, desde la página web de los Premios Grammy. Y así llegamos al final de esta edición de España a las 8. Les dejamos ya con Carlas Mesa y todo su equipo de No es un día cualquiera, hoy desde el c s i c el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y recuerden, programa especial Un año del Estado de Alarma, a partir de las 2 y media de la tarde, la 1 y media en Canarias, en Radio 5. Por nuestra parte es todo. Gracias por confiar en España a los 8. Gracias por confiar en Radio Nacional de España. Buenos días. バイ